Sí, buenas tardes,、eh, señora Mar María Carolina Corti. María Carolina Blanca Marina. Blanca Marina Corti María. Badía. María Carolina. María Carolina Blanca Marina Corti Badía. Blanca Marina Corti Badía. m a h pero como si ya saben, pues.、Si、a b a d í María Carolina Blanca Marina Corti Badía. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo le va el caltejo a Quilcue? Muy, muy, bien, bien,、pues. muy bien. Ay, yo muy contenta hoy día. d ó n d e e s t á c o n quién está?、Noticia. ¿Está con el ministro? Feliz, feliz, feliz. ¿Dónde Estoy está? Estoy muy contenta. Estamos en Canal Chacao entregando las más de 20 casas Ay, que ya、bien. fueron reconstruidas. Así que ahora sí puedo decir que en Quilcue. Hay casas que se reconstruyeron y se entregaron las llaves. Estas son las、Bravo、primeras veinte que se reconstruyeron, las primeras. Sí, pues. No le puedo c r e e r Entonces estamos contentos, estamos Pero felices. Pero claro que sí, pues. Me imagino. ¿Y con quién está ahí, alcaldesa? Estoy junto al ministro Montes, a la s e r e m i de Vivienda, al delegado presidencial regional, al delegado presidencial、eh, de Marga Marga, a los vecinos. Que es lo más、Qué、importante.、Bien. Son ellos los protagonistas. ¡Qué maravilloso! Señoras y señores, conversamos con la alcaldesa de q u i r p u e María Carolina Blanca. Marina. Marina, señoras y señores, Corti Abadía, en、sí, contacto a a b directo í a Abadía. En contacto directo con la Radio Carnaval. Sí. ¿Qué Sí. í le dicen los vecinos alcaldesa? hoy, Te juro que estábamos tan emocionados. Yo, además, ustedes saben que me emociono con sí, estas cosas. Sí, Así que、claro. lloraban los c h a v chiquillos, lloraban, lloraban los que recibían las llaves la s llave s y lloraban a esta alcaldesa porque,、oh, pucha, que nos ha costado.、Wow. Me imagino. Me Así im que estamos muy emocionados. Hoy día sí podemos decir Oye, que ya tenemos casas reconstruidas. 20. 20. Sí, pues, así que estamos súper contentos, muy contentos. Gracias, Radio Cornaval, por poder hacer posible todas estas cosas. Aquí la gente se está despidiendo porque voy saliendo a la pintura de fachadas. A ver, ¿Fachadas? ¿De ¿qué d e es eso? la、no、pintura?、Espero. Cuéntenos lo de la pintura de fachadas, pues, alcaldesa. Ahora estamos repintando las fachadas de Quilpue, de tanto grafitis, de tanta cosa que se ve desordenada. Así que estamos ahí junto a i s i Tricolor, ELA. Voluntario. Y además vamos a pintar todos los pasos bajo nivel, vamos a pintar las barandas, vamos a empezar a ver todo fantástico. ¡Qué lindo! ¡Se le ve feliz! Estoy feliz, estoy feliz, d e v e r d a d Mi corazón está、Qué、lleno,、lindo. lleno de corazón, de cariño, de amor. ¡Qué lindo! Por su ciudad, por usted, me alegro. En serio que me alegro、sí. mucho. ¿Cuántas casas、sí. debiesen reconstruir en Quilpue, alcaldesa? Ay, mira, hoy día el ministro dio el balance. Eh, eh, tenemos 120 que ya están con proceso de asistencia técnica y, e inicio de, en algunos casos, inicio de obra, pero tenemos que construir más de 800. ¿Más de 800? Sí. Y Por eso que yo siempre he d i c h o que la reconstrucción ha sido lenta,、Lento. pero ya no, necesito, que, necesito trabajar、eh, con. Objetivos claros, y yo creo que hemos logrado un entendimiento con el ministro de, de Vivienda, sabiendo cuáles son los, las o s l problemáticas que no se vieron ¿eh? y que hoy día se han hecho ver por esta alcaldesa y, y se ha tomado s en ha tomado e serio el trabajo. Así que claramente estoy mucho más tranquila. Porque aquí no había nada reconstruido. Ahora, me,、bueno. queda, me queda mucho, porque piensa tú que población argentina, Pompeya Norte, Pompeya Sur, Tenemos graves problemas con el tema de la remoción de masa. Entonces, esa es la parte más d u r a de la reconstrucción. Entonces, yo, claro, quiero agradecer todas las veces que la Radio Carnaval ha estado con nosotros en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras. Pero si ustedes me dicen a mí, en este minuto necesitamos avanzar en esos sectores que,、Dale. obviamente, han tenido un, una problemática mayor aún. Es un dolor mayor. Y el segun, la segunda etapa tiene que ver expresamente con temas de.、Eh, de ¿Cómo se llama? Psicoemocionales. La gente está todavía muy, muy dolida, muy, muy dolida. Todavía hay mucha emoción en el ambiente, todavía no se han reconstruido los corazones. a s í que en eso estamos. Alcaldesa. Ahí se están d e s p i d i e n d o todo s porque estoy saliendo de la. De la, de la Así que nada, hoy es un día feliz, es un, un día para sentirnos contentos. Estamos trabajando tanto, así que vamos, vamos pensando en que las cosas van a optimizarse y van a salir mucho mejor. Estoy hablando con la radio, por eso es que l o s saluda así. Ustedes、sí. también me están escuchando. Nosotros le estamos e s c u c a n d o los auditores、personas. le escuchan atentamente. Conversamos, señoras y señores, con la alcaldesa de Quilpue. La señora María Carolina Blanca Marina, Corti v a d í a en contacto directo con la Radio Carnaval. Y ahora va a、eh, esto de las fachadas.、Ahora、vamos a la limpieza de fachadas d e q u i r p u é Ya, y esto es un, plan, es un plan que se inicia con usted. ¿Cómo es? c u n t e l o Sí, claro. Es un plan piloto que se inicia con nosotros. Estamos,、eh, hay hoy día 36 de los.、Eh, Treinta seis y de los,、eh, c ó m o se llama, locales comerciales que nos acertaron pintar sus fachadas. Ay, que estaban todos、bien. con grafitis. Ya. Además, eh, tenemos, eh, tres kioscos grandes que están en plena plaza Eugenio Rengifo y i r a r r á z a b a l ¿Ya? Y el m un r a l y u mural especial que habla de cosas muy emblemáticas en el sector de Andrés Bello, que, que también estaba muy feo. ¿Y cómo se eligieron los, los locales comerciales y todos los guiones? No, les preguntamos, les preguntamos a todos、ya. si querían y, y llegaron. En realidad eran muchos más, eran 12 más, o sea, eran 36 más 12, solo eran 48. Pero habían algunos que tenían problemas para la bajada de la cortina durante el día. Entonces, todo eso lo tenemos que volver a hacer ya con otras empresas, porque en este caso, i a s y cumplió con la cantidad de metros cuadrados con ELA y con Tricolor. Y además, no sé, son más de 40 voluntarios que, que vienen ahí trabajando、ah. desde ayer. ¿Y cómo, de dónde vienen estos voluntarios, alcaldesa? Los mismos voluntarios que trae ELA,、eh, Tricolor y i a s y Ya. Y ahora. Eh, todo lo que se pinta, por ejemplo, de pasos bajo nivel y de barandas, ¿Eh? todo eso se pinta, pero con penados, que son los que tienen que hacer trabajos comunitarios para cumplir horas de trabajos comunitarios.、Ah, a y conjunto con, con, con sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué genial! ¿Y usted fue donde los privados y les dijo, o y tenemos este proyecto para que ir, pues? Eh, buscó a, lo, a, a las personas que quieran pintar y lo llevó adelante. Bueno, con la jefa de gendarmería, además, quiero agradecerle públicamente el trabajo que se está haciendo con los penados, porque muchas de las personas piensan que, que a lo mejor eso no puede servir, pero créanme que sirve, porque en Vía Olímpica nosotros recuperamos graderías con penados y recuperamos. Eh, el pasto. Entonces, de verdad estoy trabajando harto con el tema de las hueras comunitarias de los penados. treinta seis y locales comerciales, tres kioscos, pasos bajo nivel, señoras y señores, limpieza de fachada. Qué maravilloso este proyecto de la alcaldesa María Carolina Blanca Marina. Corti v a d í a alcaldesa de Quilpoy, que está en contacto directo con la Radio Carnaval. Y ella fue y conversó con la gente de ELA, ICI y Tricolor, y con la gente、sí. de Gendarmería, y los puso a pintar.、Sí. Qué maravilla. Habla muy bien de usted esto, alcalde. Sí, es que me encanta la gestión. De verdad que es lo que más me gusta y creo que es lo que más puedo ofrecerle a nuestros ciudadanos. ¿Se recuerda que antiguamente nuestros padres se preocupaban cuando venían las fiestas patias de pintar las casas? Eh, porque vienen las fiestas patrias, e más. Entonces ¿Sí? quiero ¿Por... ver más limpio. Estoy desesperada por eso. Y por ello quería preguntarle: ¿y ¿cómo vamos a vivir las fiestas patrias en Quilpue, alcaldesa? Mira, vamos a iniciar de una manera, es mi primer año, así que vamos a iniciar de una manera bastante humilde porque los presupuestos、eh, están bien acotados. Ustedes saben que el tema de la reconstrucción hace un tema y, y varias otras cosas, ¿no?、Eh, así que vamos a iniciar con el día 16, vamos a tener ahí a la orquesta junto a algún artista famoso que ya, ya lo vamos a poder decir una vez que se licite.、Ya. Y el día 17, vamos a terminar bailando en la plaza como corresponde. Hay que terminar hablando. Así、Qué、que、bien. también vamos a tener grandes sorpresas ahí. Qué maravilloso. Deje de decirle que para mí ha sido un placer haber conversado con usted en directo para、mm. la Radio Carnaval. Que le siga yendo tan bien como le ha ido hasta este momento. Espero、muchas、que su、gracias. nietecito esté muy bien también. m a s g r a c Me alegro mucho. Muchas g r a Me alegra verle feliz también. No, me alegra, me alegra mucho e alegra m porque, ¿sabes?, que ustedes me acompañaron en un camino que fue súper difícil. Siempre estuvieron conmigo. ¿Se recuerda como cuando venía para acá para la radio? Y, y ahora, como que siento que este día es muy especial. ¿Se recuerda cuando venía para acá para la radio y nos traía、sí. los invitados?、Claro. Y les traía empanaditas sí, y les traía berlines. c、claro. Pastelito. Pero ahora tengo que ir a la radio y llevarles unas cositas hechas、ah, por las manos、gracias. de mujeres. No, no, se preocupe. Solamente sabemos que tienen mucho trabajo los alcaldes. Y yo estoy una mujer súper rica.、Sí, s pero, terreno, pero que... tengo que hacerme el tiempo de ir una vez presencial, por lo menos. Ya. Así que vamos a ir la a d c u a s t e d g a q u m á s c con... e r c a n o Oye, más cercano para el 18, para poder、ya. llegar con las empanadas que no llegaron nunca el año pasado. No ya. Y nos pegamos una zapatilla、ya. aquí. Un, un baile, una cueca, alguna cosa. Y... te los quiero mucho. Aquí vamos a estar esperando. Y aquí en Quilpue los quieren mucho, Radio Carnaval. f e l i c i t a c i o n e s Buenas tardes, chau, alcaldesa. Chao, chao.